¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues al cierre de febrero de 2016, el índice de capitalización de la banca múltiple se ubicó en 14.52%, con un coeficiente de capital básico de 12.99% y un coeficiente de capital fundamental de 12.70%. En su informe trimestral, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Señaló que todas las instituciones en operación en nuestro país se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8%, más el suplemento de conservación de capital de 2,5%, constituido con un capital fundamental. Y bueno, así significa que la banca múltiple、eh, tiene sus finanzas sanas. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Buenas tardes, amigos. Bueno, pues en febrero pasado, el índice de capitalización de las casas de bolsa se ubicó en 25.94%, lo que representó un incremento mensual de 1.13 puntos porcentuales. Todas las casas de bolsa en operación se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8%, más el suplemento de conservación de capital de 2,5% constituido con capital fundamental. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también señaló el coeficiente de capital básico y coeficiente de capital fundamental a febrero de 2016 de las casas de bolsa. Así como la clasificación en categorías de alertas tempranas asignada a cada entidad con base en estos tres indicadores. Lo anterior, conforme a la disposición aplicable s a los requerimientos de capitalización emitidas por la Ley del Mercado de Valores. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.